...director de Pegasa, eh, Ezequiel Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Ezequiel, eh, tienen un proyecto interesante de instalar un parque eólico ahí en General Hacha. ¿Qué, qué nos podés contar? ¿Qué detalles eh, nos podés dar de esto? Bueno, eh, es un parque de 100 megawatts de potencia nominal. Nosotros estamos licitando ahora por 63 megas en la licitación Renovar 2. Este, y es un parque que se viene desarrollando hace varios años, desde el 2011. Ya habíamos intentado aplicar para Genren, el, el gobierno anterior, que es una, una licitación que hacía Narza en, en ese momento. Y, y bueno, por distintas situaciones del mercado de capitales internacionales no, no se pudo acceder al crédito, entonces no se construyó. Y ahora, bueno, parece que cambió un poco ese tema. Entonces, eh, hay, hay un, un pulso muy grande, ¿viste? La ronda de Renovar 2 tuvo... Tanto la 1 como la 1,5 y esta tuvo muchos, muchas ofertas. Eh, la verdad que es un mercado que se está moviendo mucho. Y bueno, nosotros desde, sí. desde nuestro proyecto y desde la Pampa queremos a, a aportar ¿viste, a esta reconversión de la matriz energética del país. Mm. Eh, Ezequiel, eh, ¿qué, ¿qué inversión tienen prevista? Eh, ¿Van a tomar eh, personal? Eh, ¿Cómo es la situación esa? Sí, sí, lógicamente es un, es un proyecto muy grande, de gran envergadura. La, la inversión estimada total son 150 millones de dólares. Eh, gente se, se va a necesitar desde la obra civil, la obra eléctrica y todo lo que implica ¿no? los servicios para movilizar tanta gente. Esto es a 20 kilómetros de, de General Hacha y va a haber que, que armar todo un entramado de logística muy importante. ¿viste? Ya, ya sea desde, desde Bahía Blanca, llevando desde el puerto de Bahía Blanca, todas los, los, las palas, los aerogeneradores, los distintos transformadores, distintos elementos que implican la construcción del parque y, y todo el entramado de la logística que hay que armar. ¿no? Claro. Eh, ¿Cuántos aerogeneradores se instalarían ahí? El proyecto está planteado en dos etapas. La primera etapa de 63 megawatts son 15 aerogeneradores de 4,2 de potencia nominal y la, la siguiente etapa son otros nueve. Está bien. Eh, ¿De qué depende que, que, que se haga esto? Eh, ¿La licitación ya está en marcha y falta la adjudicación nada más? Exactamente, sí. Nosotros presentamos el 19. Eh, y bueno, ahora lo que hay que esperar es... Porque estas, estas licitaciones funcionan como subastas. Entonces una oferta un precio y en relación a, a los demás precios, los demás nodos, porque bueno hay una cuestión técnica relacionada a las líneas eléctricas, en relación a todos los demás oferentes Si uno sale adjudicado, ya después firma el PPA y empieza todo lo que es el cierre financiero de la obra. Uh -huh. y, y bueno, una vez hecho eso, ya se empieza a construir. claro eh, ¿Y eh, generaría en la primera etapa que la energía para, para, para, qué, para qué ciudad? Para, ¿Para cuántos habitantes? ¿Hay una estimación de eso? Sí, en realidad toda, toda la energía que genera el parque se vuelca al CIAD y que es todo el sistema interconectado nacional, uh -huh. y, y se estima, estas son, son, son cuestiones que se estiman un poco porque después tiene que ver con la producción neta del parque, pero se estima que un parque de, de esta envergadura alimenta más o menos a 70.000, 80.000 familias. Ah, es importante entonces la generación. Eh, eh, Ezequiel, eh, ¿y Pegasa qué es? Eh, vos, vos sos oriundo acá de la provincia de La Pampa, ¿en los capitales de dónde son? Uh -huh. Yo, yo no, yo soy porteño, ah. pero mi papá es, es de Huatraché. Ah. Este, yo tengo gran parte de mi familia allá en, en la zona de Huatraché. Este, y bueno, y nosotros tenemos el, el predio donde, donde está desarrollado todo el proyecto, es, es nuestro que está en General Hacha. ¿no? Ah. Este, y, sí. ¿Y los capitales son nacionales? Y hay capitales nacionales, y después hay un fondo de inversión norteamericano. Este, y bueno, y nosotros estamos asociados también con una empresa de ingeniería de acá que se llama Latinoamericana de Energía, ellos también ya han hecho grandes, han, bueno, están construyendo varias cosas en, en el norte, solares, de energía solar, y han hecho cosas en Estados Unidos, en Bulgaria, una empresa que tiene, bueno, muchos, muchos proyectos en distintas partes del mundo y son, son muy técnicos, la verdad que saben mucho del tema, uh -huh. este, así que hicimos una asociación con ellos para, para todo el desarrollo de la ingeniería, y demás claro eh, eh, este parque se instalaría cer cerca donde está el, el de la cosega Ahí de banderita la banderita eh, no no tan cerca no está, ah. no, está a más o menos 15 kilómetros mm. algo así de, de, por ahí un poquito más y todo de mm. la banderita eh, y, y de hecho es mejor que estén lejos porque si no interfieren los vientos entre uno y otro no mm. eh, eh, ahí la zona esa es ideal para, para hacer este tipo de emprendimiento me imagino Es, es una zona buena, sí, mm. sí. Lo que pasa es que bueno, a nivel país eh, hay otras zonas que son muy muy pujantes, como todo lo que es el Corredor de la Patagonia o la zona de Bahía Blanca. Pero bueno, por el tema de la conectividad eléctrica, por, por los accesos y, y sobre todo porque también es un buen recurso, la, eh, la Pampa y General Hacha tiene, tiene oportunidades. ¿viste? Mm. Nosotros estaríamos compitiendo en, este, en esta licitación con la zona de Comahue, con Neuquén y Río Negro bien. Bueno, eh, entonces, si ¿sí, ¿se adjudica este año que ya el año que viene ya empezarían con la obra? Sí, sí, ah. sí. Se estima que para más o menos mitad de año del año que viene ya vamos a estar empezando con la obra. Claro, Hay bien. que ver en qué momento también se da el cierre financiero, porque implica, viste, todo esto, los tramos de, de la licitación. Uno firma el PPA, se firma una garantía con el Banco Mundial, etcétera, y todo eso, bueno, lleva, lleva sus meses, viste, de retraso, porque son son cuestiones muy técnicas relacionadas a todo, todo el esquema de trabajo del proyecto, pero sí, calculamos que para mitad mitad del año que viene, fines del año que viene, seguro, que vamos a estar ya empezando con la construcción. Bueno, bien Ezequiel, eh, te agradecemos estos minutos con Carmen, no sé si querés agregar algo de este otro tema, eh, tenés micrófono. No, no, simplemente manifestar que también estamos muy contentos porque es una oportunidad única para, para la provincia, para nosotros, para el país, Y bueno, agradecerte, Pablo, la, la comunicación para, para poder hablar de estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo. Hasta luego. Sí. Eh, la palabra de Ezequiel Milillán. Él es director de Pegasa, eh, Parque Eólico General Hacha, Sociedad Anónima. Eh, se presentó en la licitación de energías renovables 2017 eh, para eh, instalar aerogeneradores ahí, en la ciudad de General Hacha, para generar 63 megavatios de energía. Eh. Este, son ahora las 9 y 26 minutos, tramo final de Periodismo Turno Mañana. ¿Estás al tanto?